I'm going to Buenas tardes y estoy en Mayata, un programa para la emisión especial de Estrella Estrella que por goitano año consecutivo se fa en Radio Topo. Tenemos en los mandos a oguindilla Hola, Guindilla, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué pasa, cómo andan? Pues muy bien, muy contenta de estar de nuevas por aquí. A topo. mira, Entonces los aplausos y todo. <risa> Bueno, y vamos a estar muy acompañados porque vamos a estar charlando con Chen de inventar de Piedra, concretamente con Ángel, también con Félix de Rurales, con Chusé, que llevo por aquí, y dos compañeros más de Rural GTB. Uno no sé cómo lo pronuncia. <risa> bueno, la, la, la GTB, más. <risa> Y remataremos Rematare. con, con Ana Gomar, que desde Valencia nos charlará la iniciativa Esquillana. ¿Tú volvés? que ya sonando, que ya la misma que ha sonado en los otros dos programas que hacíamos para las dos zagueras ediciones especiales de, de Estrela a Estrela, se dice arribada aquí la sazón, ya una canción occitana feita en colaboración por músicos occitanos y aragoneses en, en un disco que se dice Chicotén, Chicotén 5. Y ahora, como vimos a charlar con Anchel eh, que ya en Artieda, un lugar eh por por por lentivo de Yesa como todos sabéis, íbamos a escuitar una canción que se diz Okauz de Camil, que ye un homenaje talaschens d'Artea. Tenemos a otro teléfono ya a Ángel Reyes de Artieda. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Guaire nieu por Hachacetania o no. Sí, sí, sopla la auxín porque la verdad que ha nevado mucho y yo pues más o menos en Artieda que y en Cotabaja también han ha caído una cantidad de nevado. Bueno, cuéntanos una mica de Artieda para la gente que no siga sintiendo y no y no conoiscáis este lugar. Y ¿por qué ella amenazado Artieda? No, yo he charrado un poque antes la canción que hemos sentido de Okaus de Camil sobre Artieda, pero mejor que nos cuentes tú que yessas en lo territorio. Pues, pues Artieda y he hecho esto entre Navarra y Aragón, ¿no? Y como muchos sabréis, amenazada por el reciclamiento del antiguo de yessa. En Artieda se afectó una resistencia histórica a este proyecto. Porque, como moitos outros antigos no Pirineu, ha suposado la expulsión da xen de arredolada, a desvertebración do territorio e tamén, pois, iso, han furtado moitas tierras que llega a la traza de vida tradicional. E dende fa un año, al turbaixo, principiez con un proyecto que se dice en Penta Artieda. Cual é o objetivo deste proyecto? El objetivo de inventar Tienda es atraer a chicos jóvenes a lo lugar y conseguir que hasta en que vivimos que no nos neváigamos que no vayamos a marchar pues siga por motivo de riqueza o por otros problemas como puede estar la despoblación que sufre lo medio rural. Y mientras este tiempo que leva caminando este proyecto qué has conseguido o qué has feito cuéntanos. Uf, pues, muchas cosas. Y antipartille, primicia, porque porque en cara no, no, no lo hemos contado en garra medio de comunicación. Ah, pues perfecto. Sí, sí que y nos mucho, encanta. Pero bueno. Vale, pues eso. Eh, bueno, pues, desde que principiemos, eh, hemos visto que se han ido porque, bueno, ya tenía unos proyectos vital suyos en otros puestos, pero también eh, hemos venido a vivir, pues, primero yo y, pues, eh, Adrián. que lleva un sabal que es periodista y, y tiene la idea de hacer bueno ya haciendo de feito una página web sobre Pirineo y turismo y tal uh -huh. y bueno pues yo me gano la vida haciendo estudios sociológicos y él pues pues con esta página web y Antiparty también eh, ha salido a concurso la gestión del albergue municipal y eh, la ha pillado Senderos de Teja que es una empresa que se dedica a luchar contra la despoblación... y que ya tienen en Cancena, en, Cancena, ¿Sí? en la zona de Zaragoza, una experiencia parellana. Y bueno, pues, estos igual son unos de los de resultados de lo que ha cambiado la vida en un lugar, pero también eh, detectemos con nuestro estudio que mancaba mucha vida social entre semana, y por eso hemos feito una ripa de actividad y tenemos de lunes a viernes eh, hizo, pues diferentes cosas en, en invierno. Muy bien. Muy interesante lo que nos íes contando y no sé si nos puedes dar tú que eres sociólogo del dato demográfico ¿no? de, de cuánta chem vive ahora en el lugar, cuánta chem y va, fa 10-20 años pa, con tí, para contemplar una mica cómo, a, cómo ha afectado a despoblación a esta zona del Pirineo Aragonés y, y también pues y sus perspectivas ya veíamos que, que París en buenas no con este proyecto. Mm, sí, de feito el eh, lugar habéisado en población en los sabores 10 años y antes eran alrededor de 100 personas y ahora en invierno no más y somos alrededor de 60. Lo que Oye. pasa es que, que, bueno, indica que principió principio en Pentartieda no había tribayos ni fuera de lo que lleve la agricultura y la ganadería uh -huh. y ahora nosotros lo que somos tribayando es lo que lleve el empleo pues, más cualificado Porque todos los jóvenes de O lugar, o buena parte de los de la mía generación más que más, hemos estudiado carreras universitarias y digamos que somos, bueno, Isa, Adrián y yo somos mirando de triballar viso en O lugar. Pues muy bien, me, me fa muy todo yo este proyecto, ya, ya lo sabes, hemos charrado muchas veces, y me fa muy todo yo que llegas esta UE aquí con nosotros. En cara llegan está uno más que cinco minutez, pero tenemos un programa muy denso, güey, si no, no nos va a pagar. Muchísimas gracias, Ángel, por compartir a tuya vale. experiencia en Empenta Artieda. Y bueno, eh, ya sabes que, que en Mayata, para lo que quieras, somos a para difundir todos los resultados que calgan de inventar ti Y también Radio vale. Topo Pro, que sí. Vale, pistón, muchas gracias. Muchas bueno. gracias a tú, Ángel. Un abrazo. Bien. Y ahora vamos a sentir una canta do disco Ozager Chilo que ha editado Nogarra Religada y bueno, os fundos van todo para a a difusión da llengua aragonesa por todo Aragón. Y bueno, se nota también que somos aquí con Oguindilla como Bellerez Por los por audios estos que hemos metido de aplausos Hombre, claro, yo te todo, ¿no? Los audios, <risa> el teléfono te puedo poner también claro. Perfecto, yo, yo me parece perfecto Aquí en, en este programa especial de, de Mayata Tanto en Aragonés como en Catalán de Aragón Que charra aquí o compañero Fragatí Lo Fragatí el homillo <risa> De siempre pues bueno, es que sentim la canta? Eso, y vamos a sentir sí. una canta que se dice Al sprau Que venen a una canta que es diu a luz das parolas. Perfecto. Sí, mola. Me mola. Dos pues venga, sentí los prao y después mes. de Chacetania, nos dimos ahora a Tamuel a nos ir sentiendo ya Félix Rivas, Buenas tardes, Félix Hola, buena tarde ¿Qué tal plantas? <ríe> bueno, bueno aquí... no, soy, no soy mal en casa mía porque de fuera con este cierto fue un fredor que, que taqué Sí, por fin ha plegado a fredor, que ya caleva, pero ha plegado sí, sí. de botibolello, ¿no? Demasiado fuerte Sí, sí El otro rato que he estado tendiendo la ropa eh, de uh -huh. fuera en frente de casa mía La verdad es que las se me han quedado cheladas, pero a oh, un raso Sí, y es que qué tiempo. Bueno, eh, eh, Félix, ya hay un viejo conocido de los programas que fama ya tapado de estrella a estrela porque, de feito, el primer programa que hacíamos estió aquí, man a man, eh, Félix y yo. No sé si te al cordas. Uh -huh. um, sí, ya fue dos tres o cuatro años, un, Yo cuarto... cuento que fa dos años, dijo. Dos años. sí. Uh -huh. Sí, Un programa sí, especial sobre endolochía pastoril y hueye aquí para charlarnos de rurales, que llevo sí. grupo dinamizador de economía social y solidaria en medio rural. Sí. Contanos eh, una mica, sí. ¿qué llevo esto de rurales? Contanos. Pues mira, rurales eh, somos una colleta así de chen diversa, viná personas que somos en entidad que son que parte de, de REAS, de uh -huh. la red de economía. de Solidaria y Alternativa en Aragón, pero también son personas que son pues que regallando en un tema de agroecología y también bueno, en no desembolique de o medio rural, así de manera de tasa sostenible en Aragón. Y todas estas personas nos hemos achuntado tal un año, un año y medio al tuayo porque nos paremos cuenta que ahora mismo somos en un intento muy bueno, que la economía social y en Aragón, pero hay gente bueno y más que más en Zaragoza en las ciudad de Zaragoza. Y pensamos que si que viene un camatón de iniciativas de che que jefendo eh economía en o medio rural en Aragón, pero que no se no se mete y se nombre y se etiqueta de economía social y que si a cuestar que animásemos a la chen así que inventar y hiciéramos proyectos de economía social y solidaria en el medio rural pues se podían ya redes que fortifsen esa idea de tratar de construir un buen vivir en un medio rural y nos hemos nos vamos juntando a zonas de cuan en cuan y pues nos sirve tan tan bien como eh, punto así de encuentro de trovada para que toda la que somos, podamos saber las cosas que se son en Aragón y también de fuera de Aragón con esto de Economía Social y Soya en el medio rural y también vamos de inventar bella jornada, ver proyecto, bella actividad de difusión que, que, que miréis los objetivos ¿no? de elevar y de construir la Economía Social y allá Y por sí, no, ejemplo, eh, nos decías ¿no? que ya he desembolicado pues bellas trovadas asinas más grandes u, u ver cursos pa pa chen que, que quiera emprender en un medio rural de una forma diferente contanos una mica, que qué actividad has llevado a cabo mientras este año pues mira el, más que más lo que hacíamos vestido a la fin de la de la mañana pasada el, so, sobre todo Eh, no me da viento, bueno, ahora ya casi fa un año. Uh -huh. eh, se, facimos dos, dos trovadas diferentes. Una en la INSA, que es una trovada que se titulaba Atrás Trazas de Emprender en lo medio rural. Y es una trovada, estoy que bien treballada porque hacíamos ya antes de esa trovada, eh, atrás dos, eh, en, en la comarca, en la rodada de Sobrarbe. ...está parada, está parada, ta parada esta, esta y está ...y lo que hacemos es yo charlar tanto con instituciones... ...da redonda, pero también con personas individuales... ...que llegan que embrecadas en esto de la transformación de la sociedad... ...a través de la economía. Y, y en esta acabada lo que se fació más que más fue probar de, de chuntar a la che, ...que vino un camatón de proyectos en, en, en Sogarbe. que son respondiendo a los principios de la economía social y solidaria, que, bueno, aprovechó en Chacquia, y, lo, y los digo que son a equidad, a trabajo, a sostenibilidad ambiental, a cooperación, a, a, el estar sin ánimo de, de lucro y lo uh -huh. compromiso con el entorno. Y todas estas personas y entidades se eh, eh, en ese mes de aviento, de aviento en la INSA y de ser Pues lo que podía estar una simién de un de un rete comarcal de, de iniciativas que prevocaban de trabajar en esta alcacera. Y bueno y después se se probó de hacer un atro también en la insa que no se no se consiguió acertar con unas unas datas me pienso uh -huh. y bueno esa simién así quedó. Otra ha traducido que también le vamos a cabo en ese mes de aviento, pero está estudió así, o sea, en la ciudad de Zaragoza, sí, estió un curso que se que se dinamización local y metodologías participativas para la AES en el medio rural. Y estió muy interesante porque estudió un curso más que más nos dio INAS herramientas. que hacén que somos en medio rural podamos emprentar esos esos proyectos de desembolique más que más entrelazados en el tema de la agroecología. Lo dio un profesor Estelodani que que yo profesor, yo un extremeño, que yo profesor en en un máster de dinamización agroecológica en la Universidad de Barcelona y la verdad y que no solo que aprendimos un camatón sino que también eh, nos conocíamos de eh, varias personas que somos en diversos lugares de Aragón y a partir de eso también veía personas dentro a formar parte de, de rurales que hizo también ahora, a ahora hacer la clamadura que cualquier persona que siga interesada y que quiera pues meter una mica de, de su tiempo está estos objetivos Pues que hemos escriba a a este, a este email que ye, Aragón es rural, pero con dos es, es decir, Aragón es, es rural, ¿no? eso, uh -huh. sí, a, arroba tutanota punto Repetimos Aragón E S, que son as, ah, siglas de economía social y solidaria, a, y solidaria. arroba uh -huh. tutanota .com. eso ya. Perfecto. Sí. Y bueno, ya para rematar, eh, nos has comentado antes que lleva proyectos no que son desembolicando uh -huh. ya la economía social y solidaria en no medio rural. No sé si nos podrías dar el ejemplo para que las, la lachen los conozca y sepa una mica, ¿no? digamos, hemos, hemos conocido la teoría, pues por conocer una mica Ajá. la práctica. Pues mira, eh, me vienen a otro suelo dos, por ejemplo. Eh, uno, que ya es muy famoso porque ha recibido... pues un camatón de premios y de reconocimientos y o de chocolates Isabel que llega alcoriza chocolates Isabel llega una empresa que encetó una moceta de llama Isabel por eso llego suyo nombre de proyecto dastida alcoriza y que ella tenía pro platero que quería hacer una una iniciativa que tuviese varios pilares fundamentales. Uno que estás en una iniciativa que estás efecta por Itamuyes, un otro que estás en una iniciativa que podéis efectar en otro lugar y y o tercer estoy yera que quería que estase una iniciativa que contase con los principios de comercio justo y de economía social y solidaria. y a verdad y que fa unos chocolates pero pero pro pro bueno no bueno yo me lo me coacan a saberlo y otro proyecto por ejemplo pues mira también yo me coaca a saberlo a o que fan en la guardera con con iniciativa das vieras borda las cervezas borda son en un lugar de Castilla de Aguarguera que estío recuperado ya fue en Tañadas o Bellacosasinas y así una parella, Menchu y Felipe eh, pues pre, de fue allá dos o tres años una pequeña una chiquita empresa de, de fabricación de viera artesanal que es, es ahora y Ecolochica me parís, no? también ye, ye artesanal eh, y artesanal y Ecolochica es auto algo que lo que es lo que es experiencia de las diversas iniciativas de vías artesanas que se sonfendo y que ha indicado yo indica yo sé y el única que indica ahora tiene o la etiqueta del comité de agricultura ecológica de Aragón y a una viera ecológica 100%. y antimas son mesos o son en contacto con un mercado social de Aragón que es un rete que que fa de conjunta entre un... son 60 o si tanta empresa de todo Aragón que se son metiendo en relación para hacer como un mercado no capitalista un mercado social y antimas también son centrocosetas a prevar de favorecer a delco estivos desfavesius, como por ejemplo a las personas con diversidad funcional. Nos ha sacado fa bien poco una birreta en colaboración con un proyecto que es que prueba de que a las que que tienen desdromes de autismo o ya cosas similares, no esto no control de Guayre, que Que prueban de ser a través de, del arte, pues que ...que... que espardan lo que llega a suya condición y que las tienen por las veigas, pues como todas, que son exactamente iguales. Pues. Bueno, sí, con esto más o menos, y salgo yo, ni nada más, eh, pero son dos ejemplos: uno, a, o de Chicolates y Isabel, que lleve bien mesa en, en el Mercado Social de Aragón, y un otro que lleve un poco. una miqueta y no subió alrededor y vinatros que no son vasos de ninguna etiqueta de economía social y solidaria pero que sí que tienen ese mismo espíritu de de prevar de treballar y de fer economía pagando cuentas o subir alrededor más cercano y previendo de que o suyo objetivo no siga hacer ricos sino transformar la sociedad y que haguen que viva en no subió alrededor pues viva mejor Pues muitismas gracias, Félix. Eh, uh -huh. Dos experiencias pro que sí, tanto Chicolates Isabel como Vieras Borda, que a más de a parte social ¿no? y de economía social y solidaria uh -huh. que le van de zaga, pues son productos de una calidad culinaria excelente. muchísimas gracias por participar we, aquí de nueva. siempre te consigo embolicar en estas cosas. <risa> Y cosas, muchísimas gracias. Y soy la Chen que quiera. Metes en contacto con Achen de Rurales de escribir a describir a ruraless.com. Muchas gracias a todos, Lucía. Que vaya bueno, Félix. que Y ahora vamos a sentir una canción que se dice Plans de Futur, que llegue de un grupo que se dice Obella. ¿Cómo como mas ovella Ovellla negra ovellla sau Ovellla sau pues a ti Ovellla sau Sí Vinga, efutem. Estal meu cau, he trobat la que m'agrada i plau, per agafar-mi ben fort i fer la meva, jugar pensant un futur a la meva vida que pugui escolir. sense patir pel que pensin els altres de mi que sigui una lecció que m'ompli d'il·lusió tens mil camins per caminar i no saps per on vols començar doncs omple l'aire pura els teus pulmons i respira fort No tu cap castell per demostrar-me que sóc el rei que faig de les rialles petits tresors. Tinc la sensació que sóc un nen petit, innocent, valent. M'enfronto als pirates, els hi faig petons de baix i apunto cap al cel el dia clar que et lleva amb ganes de gresca sortiré al carrer desitjaré un bon dia a tothom faré que el somriure il·luminin tots els colors del món vull ser la lluna plena que fa vida la foscor i sempre dona la cara par que el mono tenga impot y convertiré va en ilusiones como eran todo y convertiré va en ilusiones que van mi yo y convertiré va en ilusiones que van tirando van y convertiré va todo en ilusión Volant un vaixell de paper, veuré que tot és més bonic. Si no, només ens mirem al malic. Si sóc feliç, què més plaent que encomanar Si sóc feliç, què plaent que riure. Que riure, que riure, que riure! Que riure i estar amb la gent. Vull la lluna plena, casa viva la foscor. se pradona la cara porque el mundo no te digo y convertiré pa toda ilusión como oran todos y convertiré pa toda ilusión se palpillo y convertiré pa toda ilusión de sentir nada ni convertiré pa toda ilusión De van tiranda van ni convertiré van todo ya ni Como hemos dicho en Escomincipiar o Programa, ahora íbamos a conocer a la chen de un colectivo también pro nuevo que se dice eh, rural En eh, Néstor nos sigue metiendo todo el rato la misma música de fondo sí, porque no le te... ve de fire muy togollo a la ronda sí, de Voltaña. Sí, la ronda de Voltaña, la verdad es que a mí me hace mucha gracia, en mucho goyo. No, no, no, ¿No te agrada? <risa> sí, pero ya no, íbamos a meterlos atrás a música. ¿Un a ellos, No Íbamos a cambiar, Va, cambiamos de, vale, de la... colectivo, cambiamos la... de música. Venga, vale. ¿Te, te, te agrada más aquella? Venga, por ejemplo. Venga, ah, sí. Sí, muy bien. Muy bien, muy te intriga. Muy bien, venga, va. Y bueno, tenemos aquí en directo con yo, bueno, os dos no en directo, pero aquí presencialmente a Chusé Aliaga. Buenas tardes, Chusé. Sí, buena tarde. Y por teléfono. Oye, qué, qué gran sorpresa. <risa> Me has visto casi florar. Porque yo cuando hacía el programa de radio aquí en Radiotopo y se ayer a nuestra Así, la Rosa sí. ¿Ah, sí, sí, porque yo era o, o, el beso de la pantera rosa, o, Mira, un hombre de programa. Oye, y, y, tal menos men, Guindilla <risa> <algún día risa> lo sabe porque llevo un, <risa> un hombre que lo sabe todo. avispao Soy avispado. <risa> para cuenta, qué casualidad la <risa> vida. Sí, porque no te tocó cosa. <risa> <Y> yo, <risa> no, no, yo <risa> no lo sabía. Y también tenemos en no el teléfono a Manel de Andío Matarraña. Buenas tardes, Manel. Buenas tardes. y somos esperando que creyemos que llegue aquí ya en la puerta dos estudios de Radio Topo Juan que viene desde Alcubierre de propio pacharrarnos güe de Rural GTV eh, contadnos qué he visto de Rural GTV bueno visto de Rural GTV más <ríe> que siempre decimos más por enamplar no o, Para no a ningún no porque de tanta sigla y, profes, y, profes. y fácil sí, a sí. Algún. pues eh, llega más que más que un colectivo llega un, un rete de chen de personas y que quien participar de en mayor en en un grado más alto más alto más bajo y un un un reto que que quiere que nos trobemos en en él hasta que nos trobemos allí toda la chen lesbianas gays transexuales bisexuales ya atrás chen fuera de las normas Eh, nor normativas sexuales eh, que vivimos o que hemos fago yo, lo mejor rural Bueno, ple eh, sí que llega Juan, lo tenemos aquí ya ahora que encara no le hemos dado tiempo ni de posarse y a mirar qué micrófono hizo, <risa> bueno eh, Manel, nos cuentas tú que tenemos a Manel dado teléfono, le cuento a, a, a, a Juan que eh, Manel, nos cuentas tú cómo, cómo principió este rete ¿Cómo, cómo cómo cómo principió como es este rete a, a, a estar un rete cómo principieza a estar pues todo en contacto a crear un grupo de Facebook pues van van a hablar con Chuse y hace va tiempo pues, que, que lo crea en Fe. y nos van a hablar y, y Chuse tomó la iniciativa de hacer el, el grupo en el Facebook y luego en WhatsApp y con esto pues nos hemos conocido muchos que vivimos en el ámbito rural en la ciudad pero que nos gusta Lo mismo, lo mismo de, de por vivir en, con los animales y, y en el campo, pero siendo, pues eso, gays, lesbianas y, y toda la chen que ¿Y, ¿Y cómo surtió la idea? ¿Surtió? Pues no sé, porque... Surtió, no, ya te lo digo yo, <risas> surtió de un día que esté en unas jornadas sobre ganadería extensiva, precisamente. Eh, uh -huh. enrastra en, en muy bien con, con esto de Mayata. Precisamente. Sí, enrastra muy <ríe> bien con Mayata. Te conocía tú. Exactamente. ¿también, no? y, y también la persona <ríe> que dimpués y la cobertura nos dice, la cobertura rural eh, nos dice, también llega en ese, en, ese, en esa trovada de ganadería extensiva. Sí, sí. Eh, porque eh, conocí a experiencia de ganaderas en red uh -huh. y dice, pues esa realidad ya mesma que vivimos Hchen, las eh, personas gays, lesbianas en un rural, yo mismo digo, papá, pues, pues estar que, que si, que pueda ser útil estar que vive en un medio rural, un, un rete de istamena. Bueno, ya tenemos a Juan con el micrófono. Buena tarde. Buenas. Buenas parlo en catalán tú, eh, tú puedes charrar en catalán, nosotros charraremos en aragonés y está ahí una emisión especial en lenguas minoritarias de Aragón y aquí también o compañero Guindilla también está charrando en Y catalán. que pase, sí. A ver, yo eh, subleo, eh, a el que pero la fabla pillo y no pillo porque <ríe> bueno es diferente, sí. Y más rica también. ¿Tú ya estás viviendo en Alcubierre? Sí. Eh, yo no sé a qué te dedicas a ti, ¿no? Pero eh, ¿cómo te tú ya tú este rete a estar en rete y no sentirte tan solenco? Porque me agradan los retos. Y <laughs> como más uh, difícil, bueno, hoy en día bastante difícil es, al en van, cualquier iniciativa alternativa, uh, en cual se va el job, ¿no? Uh, Llegors al poble jo sempre he segut més tirant al medi rural, jo fa dins que ja ja visca amb el medi, no, i sempre me m'ava sentut d'ell, no? O sigui, una par mes, ni més ni menys, sinó una par mes del medi i al entorn on onets, no? Sempre has de ser D'allí, no sol amb els humans, sinó amb tot el que t'envolta. Bueno, y y contadnos, la gent que no siga escuitant que quiera formar parte rete ¿cómo lo fa? ¿Cómo se mete en contacto con vosotros? No sé si también le disamos ahora a charrar un poco a Manel, que lo tenemos como como no y aquí físicamente. Eh... Prime. Te... No, no, pero yo te os escucho, eh? yo yo estoy aquí, eh, no te. Preocupes. Vale, pues cuando quieras eh, participar, tú tú principias a charrar y sí. i... No, no, sí, no yo yo yo escucho. escucho. Vale. Nos sentimos bien. Pero buena una cucharada tu eh uh, molt. y uh, és molt, molt práctico, al uh, viure al medio rural. Doncs, yo creo que también son coses bàsiques. Primer, tindre tenir ser entero para vivir en el mundo rural. Si no, el dominó que vive en un pueblo que en realidad és un gueto, no, és un, yo sempre comparo amb un dominó, no? Si m'abus una fitxa, ei, saps tot petit voltant una fit, duna una peça. Y Ah, tindre automòbil i ser molt obert molt obert i molt de moltes idees no. jo en realitat la casa que em vaig fer era per enrocar i tot està el 90% del material de la casa és reciclat o inclús el vàter o sigui Para de de manera para los vidras la, la fusta tal la fontanería como la llum las lámparas los mobles todo durante el 100 reciclar restaurar y, y, y bueno allí está porque juanvulgué vue vosotros invitados a casa petra ferrore no pues muchas gracias de aseguras que si pasamos por ese lugar tan emblemático dos monegros de seguras que te avisamos Y bueno, cuéntanos, eh, Manel, ¿tú eh, me parís que ya es cravero? Sí, soy cravero, sí. De los pocos gays craveros que no hay. Bueno, y cu cuéntanos una mica <risa> tuya experiencia como gay cravero en la en en provincia más despoblada de Europa. Bueno, aquí en esta zona que estamos viviendo no, no está tan despoblada. Es una zona que, que en todos los pueblos no han quedado mucha chena aún. Uh -huh. Y bueno, yo bajo de Huesca, acá arriba sí que en Huesca sí que allí sí que está más despoblado donde yo vivía, pero aquí en la zona que vivo, en la Fresnera, aquí queda mucha de Chen aún en esta zona. Que ye, y bueno, Matarraña bien. y el Palachén que no subí, que he hecho gráficamente, y la parte que pegando más está la Comunidad Valenciana. Y está Cataluña, Cataluña y y ta ta ta en estamos bien comunicados y, y los pueblos que quedan ahí, bastante Chen. Y bueno, eh, bueno, cuéntanos cómo llegue lo tuyo día a día de un cabrero que a yo me fan muy togo yo los animales y a la vez también me, me voy de, de entrevista, ¿no? Pero pero cuéntanos... Ay, con cualquiera vienes a cuidar las cravas que yo muy mal ganado, ¿eh? <risa> <risa> Dan muy buena leche, pero yo muy mal ganado para cuidar, ¿eh? Ay, siga, que que son cravas de ley, fez queso también Sí, ah, sí me llevo sí, y, y luego el compañero mío fa el fornarte. Ah, perfecto, siga sea, en equipo Ah, sí. Bueno y, y, y sí. cuenta, cuéntanos, cuéntanos una mica, pues eso, a, a tuya experiencia en O Matarraña. Pues buena, buena, pues llevo ya 12 años y bien, bajé y la gente aquí parece que lle muy abierta y ya nosotros siempre nos han apoyado mucho y, y no sé, nos va bien. Trabajamos mucho, yo pensaba que que gays rurales no en había, pero ahora <risa> desde que... <risa> Sergio, esto pues nos hemos dado cuenta que, en el que estamos muchos de la isla. Porque ¿cuántas chen al tuba y so, so zen, en este grupo? Pues, en, pues en el WhatsApp, yo cuento que estamos treinta y tantos, y sí, en el Facebook, unos pues no sé cuántos. y unos cincuenta en Facebook, pero no, son, no somos la misma mesma porque no toda la chen tiene quiere WhatsApp ni toda la chen uh. tiene Facebook, con lo cual eh, alternamos entre uno y otro. Pero había eh, una un otra chen que también yo en contacto, pero en, por ahora no quiere estar en. en una red, como, en, unas re, en unos retes como estos. ¿Y en cara que este rete haya surtido en de Aragón viachen de, de, de todo Ma, el estado? Más que más se hemos de Aragón pero porque ya es más fácil contactar eh, con a que ya conoces, das, ¿no? Das, das, ¿no? dos retes eh, de, claro. de, de gays, lesbianas y de chen que conoces, profes, pero también viachen de más que más las provincias limítrofes La Muga y de atrás y de Extremadura o de Belún, otro puesto. Y también contactamos con una chen que organiza un festival agroqueer en Galicia. Y ahí de ella también en estreitar eh, contactos y, y en ampliar. isterrete, ¿no? Porque o que se trata es de facilitar iniciativas, propuestas que hagan mejor vida de chen gay, lesbiana que vive en un rural. Y también la chen que que y en ese grupo, bueno, nos ha dicho Manel, por ejemplo, que vive en una zona con muy tosneos rurales, no, y con una mentalidad muy abierta, pero vi a otra con muy tara realidad, muy diferente y que amenizarán, pues, y se refirme. Imagina que de de de los más de 100 personas que hemos contactado no había ningún que siga a do mismo lugar. cuatro. y de hecho Beluns que eh, Juan por ejemplo, vive a siete kilómetros de otros que no conoix, que no se conocieban entre ellos. y se han conocido a través de Esto lo lo interesante, ¿no? Diste rete lo polio, de saber que había una persona que tienes al canto y que no la conociebas, pero gracias a las nuevas tecnologías pues también sí, sí, sí, sí, sí. se se fortalecen a las relaciones físicas. Exacto, y, y también pues uh, a al, Leyamena, al al, al, al... que Si te puedes amanar, que me coma amiga... el micro. Sí, por favor, sí. acércate más, Juan, acércate. Exacto, <risa> exacto. No, a, Arriba, no arrímate, micro. no tengas miedo. <risa> ¿Vale? muy grande. Bueno, madre mía. Hay cuantas cuantas estando esa gigante. Los otros. Y a ver, veiam el y es muy importante a més a més de del medi rural ja es do per una banda, pues si ets gay homosexual, lesbiana, pues també l'llamen i les necessitats sexuals o de conèixer gens també un medi molt important al per exemple al aquest grup, no, els grups que hi ha, no, perquè després pues la vida el dia a dia pues veintimitat o tindre una conversació afín Es muy difícil, ¿no? Y aquí en pues bueno, Por ejemplo, dentro de lo que fa, cabe. Pues... A 10 añadas, eh, con un moce eh, que le va a dar al de Gallo Canta, eh, que es que llegué y también, y, y u -u En los suyo lugar de, de, de Cutio, pues hacíamos eh, una trovada eh, alrededor de tema de, de gays lesbianas tra y transexuales que viven en una medio rural. ¿no? Ya hizo ya faz 10 añadas, pero quedó ahí como en, que no continuó pues. Así que esto y en, en partí también como una como un reproduce una realidad que se ha quedado ahí y que creyemos. que respondía a unas amistanzas, por parte de Chen y de feito, bueno, yo visteste que yo era o que llevaba o contacto todos los días charraba con una, dos o tres personas nuevas que que eran interesadas en esto y yo que trataba de, o sea, que no podía contactar con ...cuasi de una chen en muchos puestos... ...pero pasabas por un lugar y... ...y siempre llevaba... ...contactabas a, a través de móvil con Belún... ...que vivía man y que... Le, ...se quedaba... ostras yo quiero contactar con esto... ...me interesa... ¿no? ...uno que, forest, eh, que... ...tal vez entre en... ...no tema forestal, otros son ganaderos... Eh, ...de diferentes... animales otros eh, se dedican... ...a la agricultura... Bueno, ahí ya de echen un poco de tot. También pues eso, ¿no? Si en las ciudad en cara París que queda mucho trabajo por hacer en este ámbito, pues no medio rural, pues también Sí, tot, llegue París, pero parece que os que os guys somos de ciudad. No sé en en el imaginario de Aachen nadie piensa en un gay o una lesbiana que un trans que pueda vivir en en un lugar y, y, y, y que pueda ser goyoso allí. Uh -huh. ¿Qué pasa que no, que no tenemos derecho a estar a estar en un lugar, ¿no? Eh, a la fin ya un poco de eso, ¿no? Porque joder, eh, eh, incluso en, en, en programas de, de repoblación o, de, o con el o, tema de la de despoblación rural, Naide piensa en en to, en toda la gay o lesbiana que sea que se sus lugares. Naide Y eso es invisible. Ni no menos cuando no en se... las películas, o a lo menos en las películas españolas, ¿no? cuando charran de personas gays o lesbianas de medio rural, siempre marchan o siempre son sufriendo en medio rural. No había películas, a lo menos famosas o muy conocidas, que se la hagan en televisión española, en versión española, por ejemplo, no dando a conocer esta realidad y de que pues, la Chen puede estar feliz en cualquier puesto y puede hacer a su vida de forma normal, o debería poder hacer a su vida de forma normal en cualquier. ni sequer pos tot el món. Està, vam els estan o estan que existeixen. Jo crec que també hi ha moltes dones, però segurament molt més marginades que els homes. I estan ahí seguirán allí, no? Per el fet de la cultura a través dels temps i els temps, pues se quedaran allí tancades l'armari o sigui. Sí, sí, sí, hostia. I i existeixen i existiràn i al poblez ni ha moltíssima gent. Lo que passa que millor, jo conec uns cuans d'un mateix poble i no, o sigui, venen aquí a Saragossa, no, a comunicar, no lluita allí, ja viuen aquí, o sigui. I que un grup així fa reforç al medi rural, no? Pues, ye super, me parece muy importante otro no el trabajo que es so haciendo de, de Isterrete, eh, nomás os pido que pues, para la chen que nos siga escuitando que quiera contactar con vosotros Pues un teléfono, porque no tenemos otra cosa, pues, también tenéis bueno, un grupo de un, Facebook sí, ¿eh? sí, sí, que se sí, pueden fe, humil, el, el, que una llegas. joya de Facebook sí. que es Rural TV Más con el, o, o, o Más de Sumar gui. Os madà I els tipes poden, pues sí, pedir unirse se al grup, no? I Sí, i que que els i mostrarem quan volguin. La benidats estan. I i antimàs efemós bella trobada tachuntar, no si ta coneixem, o sea, fem per o nostre interess no llenom más que siga virtual. Sí, hem dat al grado, recollim metlles, ens vam juntar 15-16, no, Manel. Sí, sí, una trobada muy sí, maja. Sí, estábamos sí, replegando mo, almendras, muy a gusto. Sí, iban fe panallets y sí, no sé. todo todo es muy a gusto. Muy sí. bien. Sí. Que la gente se apunte que, que se está muy a gusto ¿eh? y se da mucha mucha fuerza este grupo. Pues eso, toda la gente que nos siga escuchando, a unirse a este grupo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y asiento que o tiempo se nos hierra rematando y en cara nos queda Ana, que no sé si nos va a dar tiempo de charar con ella o no. Muchas gracias. Bueno, a tu, gracias a ti. Y para tener un tiempo dedicado a nosotras. Bueno, Lucía, ¿y presentarás la siguiente canta o qué pase con el rollo? Sí, sí, vamos ¿Sí? a presentar la siguiente canción, eh, que no sé ahora mismo... Eh, don Sibols, ¿teníamos más Bosnerau? Sí, Bosnerau, Bosnerau. me fue yo. Sí, te fue yo. También lle una canción que aparece en este disco de Nogara. Exacto. Que se dice Ozager Chilo. Pues venga, le fotemos Bosnerau y después Messi. Yeah, yeah. Ni pa' bellas tintas, ni para dar a espaldas Sí, para dar a cara, pa' leyer miradas Ni pa' estar crédulo, ni ingenuo, ni mica de iso Saca tu yo cuello de trampa Acratá, fe prenda rabia O sueño dos amos y estaramos dos tuyos sueños Y en iso son enterrinaos y en iso han invertido Su eschanfles, No tienen vienen por los huevos Yo niña verdad, ni libertad ni dignidad se minchan Según su caso, afán prefata más que no a virolla En el camino incierto, con periglosa rienda Ni cielo ni infierno, no más asisto y tú preparas O pechise que muere por la boca No llenoble en que se te que convencen sin que pares cuenta y aparentemente el país sin estar pero al fin actos por él y que tiran los viatons, que se miran un rao, otro costado, que con la una y con la otra gafra o paixo mete las cadenas, zarra los barros, juega tortura y sabe que no será chucao quien recuerda o condenado ya la injusticia, aunque el obrero ha durado mientras se faltan los señores con fan el fanbrudo, donde el intruso protección por cochos que no más conocen que una orden porque el pasaporte pasa por tener la bolsa plena de monedas y billetes colorious sino tuyo Puesto que aquí reflexiono en la tierra dos silencio y lo olvido siguen agachó la vía puesto para dos no, poco queda para que te falte acabar a tuya propia fuerza dice a un paso ser una mica a la vez tan a parar a mi soga. Verdad o no bien real, lleno más publicidad aunque van tú miras no los puedes ni tocar al fin lo verás después ese fachenda, y querrás olvidar con en que te has soñar. Pregunta cómo se consigue éxito sin no esfuerzo. Respuesta no lo sé tú. Pregunta ya un cine es que clamos cine es con que, trucos efectos diseño de ingenier, delincuentes que guían al altar autor a un cielo. Comento ya un globo que puya con otro aliento el por día llamas seis con la tuya fuerza vital. Da aquí a poco y acabarás viéndolo y sabrás que ya es cierto cuando no puedas ni adelantar. Que sí que sí que no te empíes, no quieres que te con los suyos matices. Tenemos ya al otro costado teléfono a Ana Gomar. Buena tarde, Ana. Hola, buena Estrada. Eh, Ana nos va a charlar muy brumen porque ya no nos queda tiempo de qué es que Yana y cómo podemos colaborar con Aobella Aguirra. Cuéntanos. es que llana és un projecte de recuperació de la llana de la raza güera con ve aquí que és una raza autóctona del País València y simplemente som un grup de gent que ens hem juntat per a per a tirar assoundaban hem ensetat una plataforma de micromecenazgo de crowdfunding per a recollir és una suficient per aportar a processar 1600 kg de esta llana que havia de acabar en el en el CEM, la basura y però això és una de les motivacions, ¿no? Poder pagar un peau just al ramader, ver ese producto que había de en y, sobre todo, darle un valor que, que había de huinoto. Bueno, y decir que la ovella aguirra es una raza en peligro de extinción, ¿no? Sí, sí, es una raza que está considerada en peligro de extinción, que den nomes 5.000 animales, más o menos. y bueno también es una manera de aportar el nuestro graneda arena que Ramader que a día de hoy tenga en guerra pues también en cara mismo tiempo para seguir tenirla porque tienen un a de ingresos que no que no tienen de la esa manera y este crowdfunding que has mencionado me parece que remata este mes no que remata el día 15 de aviento sí el día siete el día siete quedan muy pocos días y además es un es un micromisional de que me encanta en una plataforma nova valenciana dedicada a todos los temas de problemas medioambientales y bueno si la gente vale entrar o te curiosidades vi un látigo a tierra barra esquillana y ahí está explicado el proyecto los vídeos y las diferentes recompensas quién prepara y bueno estén contentes porque tenemos ya el 70 casi el 79% cien a conseguir pero hemos quedan para probar porque faltan de un euros lo ideal sería en dos pero bueno de 10.000 milla ya podrían comenzar Pues si es que ya lo y bueno, la chen que quiera colaborar con Skeyana a partir de esta plataforma pueden también contactar con ellos bueno, con vosotras a través de o vuestro Twitter o vuestro Facebook que es Esquellana uh -huh. y también tened un canal de Telegram por lo que pueden estar pues a odía, ¿no? de todas esas novedades que tened de cómo va enantando este proyecto Exacto, sí muy bien. sí sí, sí experimento Teleixas redes Social en Instagram también estamos teniendo de... bon d'èxit entre les entre les dianeres que ne han per aquí pel País Valencià que han treballat a fer coses en la llana i la veritat que està despertant molt d'interès i la estan molt contentes per això, perquè vegem que n'hi ha que tindrà futur perquè n'hi ha gente que comprarà aquestes aquestes madexes. Pues nada, la chen que nos sigue entiendo a colaborar para conseguir ese 20% que, que encaratos manca. Muchísimas gracias, Ana, por haber colaborado con nosotros, güey, aquí. Siento que haya estado tan a prisa y que no podamos charar más de esa obella guirra tan magnífica. Muchas, muchas gracias. Tranquila, muchas gracias a ti. Bueno, a el Gracias. Que haga buena. Bueno y ya se nos remata lo tiempo ha estado un placer estar aquí una vez más muchísimas gracias de nuevo a todos los H que participan más que más a a José y a Juan que los tengo aquí con yo gracias a tu y eh, a Aguinilla que sin él y este programa no es estado posible porque sin mandos no, no siempre, había radio. siempre es un play siempre es un play al que vulguis ya se ya Yo apsón stick bueno yo algún mes sí el que vulguis. pack para hoy... Van por más. Bueno, volría mejor en, en castellano. ¿Qué nos dina, chiquet? Bueno, toda la gente que le haya feito este programa, que sepa que puede estar siempre informada sobre temas de y sobre, bueno, más que más de temas rurales y de ganadería extensiva, en mayata.com, también en los redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también en el canal de Telegram, minados, uno de razón Aragones y un otro en castellano. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que nos ha y aquí continua esta emisión especial de Estrellas. Estrella en el lago catalán.